En la casa de Alto Pino se oyó por primera vez el leve llanto de un niño que acababa de nacer. Ese niñito nació para aumentar la familia. Querida. En un atardecer bajo el azul del cielo le visitaba el misterio, el niño tenía una pena después llevaron al niño a la tierra los pájaros donde lo criaron sus padres como un retoño perdido a heladas de siete años le dio por ahí. llevando sus emociones al corazón de la gente Cuando vivía por la sierra ninguno lo conocía Vivía lleno de miseria allá en la melancolía Dicen que supa llorar lágrimas de sufrimiento Y tan grande su tormento que es muy difícil contar Dicen que el hombre la suerte no sabe dónde la tiene Que y aquel que menos se quiere resulta ser el más fuerte La madre naturaleza es tan sabia y grandiosa, le dio una mente asombrosa, supo captar la belleza y en una triste mañana se volvió compositor y superó su dolor con la pureza del alma. Y nuevo contento, igual que los barranqueros, porque se escucha sus versos aquí en el mundo entero.